El próximo jueves 20 de noviembre hará un año de la operación policial en que fueron detenidos seis pobres de nuestro pueblo, Iker, Xavier Aitor, José Javier, David e Íñigo. Los detuvieron imputándoles decenas de actos de Calde borroca y a José Javier, David e Íñigo los mantienen encarcelados sin más pruebas que las obtenidas en declaraciones autoinculpatorias realizadas bajo tortura. ...mientras, Iker, un año después, sigue teniendo que acudir diariamente al juzgado... ...o a la comisaría los fines de semana y los días festivos. En todo este tiempo han sido muchas las infracciones que tanto sus familiares... ...como sus amigos y vecinos hemos vivido. Desde aquella terrible angustia, mientras estuvieron incomunicados en manos de la policía... ...y la Guardia Civil, y el dolor inmenso que nos produjo saber que fueron torturados... ...hasta la incertidumbre que nos produce el hecho de que aún a día de hoy... ...la causa que se sigue contra ellos permanezca bajo secreto sumarial... ...sin que podamos conocer ni los hechos concretos y, consta y constatados... ...que se les imputa ni las pruebas que dicen tener en su contra. Hoy, casi un año después, seguimos preguntándonos por qué y para qué. Y la única respuesta que encontramos es el interés de los actuales gobernantes... ...en eliminar a estos jóvenes debido a su implicación y su trabajo en el movimiento popular. En definitiva, por su compromiso por el pueblo. ...pero en otros ejercicios con ellos, también a sus familiares y amigos nos castigan... ...de manera que nos obligan a hacer miles de kilómetros para poder visitarlos... ...es decir, además del enorme coste económico que ello supone... ...nos condenan a sufrir el riesgo de perder la vida en cualquiera de estos largos viajes... ...así queremos denunciar el reciente cerrado de José Javier a la prisión de Huelva... ...distante a más de mil kilómetros de aquí... En este triste aniversario, todos los vecinos que nos reunimos en la plataforma Ascatas Unaisea de apoyo a los presos de Burrata, hacemos un llamamiento a acudir tanto a la charla que bajo el título han definido a mi hijo e hija, se celebrará mañana miércoles día 19 a las 19.30 en la Casa de Cultura de Burrata así como a la manifestación de este sábado, día 22, que a partirá de la Plaza Eugenio Torres a las 19.30.